Grandes y buenas tardes, grandes y buenas tardes, gusto saludarlo s nuevamente. Estamos. ¿En dónde vas? En Radio La Palabra 101.5 junto a Cristian Correa. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Saludos para todos los que ya están de regreso o van rumbo a su casa o muchos están a punto ya de ingresar a la jornada laboral, los que tienen turno tarde noche. Así que para ellos un gran saludo. Así es,、eh, l e decimos que、eh, cada día salimos un poquito más temprano. Ayer salimos a las 7:11, hoy día salimos a las 7:8. Aquí a fin de mes estamos saliendo a las 7. ¿eh? <risa> es e que la gente me llama y me dice: v a n a salir al aire. n o Es decir, Tranquilo, vamos, que vamos de a poco. Calma, papá, Tranquilo, no, De lo bueno, poco. Hey, anda. ¿Eh? ¿Sí? Agradece, n d a a n agradece. Si、sí, b a m o s a salir al s 720. ¿eh? <risa> Juan Pablo Angulo está en algún lugar de la ciudad, nos llamó ya o no? Sí, vamos a tener contacto con、ah, Juan、claro. Pablo Angulo de algún sector porque hay cosas interesantes que se están viviendo y que se están、eh, debatiendo a esta hora, así que vamos a estar en contacto muy pronto. Sí, ahí le vamos a contar de lo que está pasando. Tengo entendido que en la municipalidad o no, o por ahí no,、o、en el centro cultural, ¿dónde era la cuestión? e en algún lado lo tengo por aquí. En estos momentos, ¿eh? yo le voy a contar la temperatura que en estos momentos a usted le interesa, a lo mejor sí, quién sabe. Ah, pues、Oye, no quiero saber de tu informe del tiempo. Hoy día no, no llovió. Te lo juro, no quiero saber de tu informe del tiempo. Pero ¿sabe que me llamaron? Me he llevado dos retos ya por tu informe del tiempo. No, no. Cuando Cristian l o b o diga a las 7 de la mañana que va a llover, señora, señor, usted salga de Choripolera. Mira, incluso esta tontera dice que en e s t e m o m e n t o está lloviendo, ¿ah? ¿eh? Hay 10 grados de temperatura. Velo,、eh, dirección del viento norte de 14, 36 kilómetros por hora. Me están dejando como chaleco mono. Mira, Silver, ¿le sacaron la predicción de la lluvia? Voy a ir a otro servicio. Yo creo que usted tiene que pagar en ese servicio para que le den exactamente la l l u v a Espera, espera, espera. Me voy al otro lado. Voy a la competencia. En cualquier momento lo digo. Pero que me llené de, de datos aquí. Ya, ya.、Ah, ah, usted... Llegó la música, llegó la música,、sí. llegó la música. Mientras usted lo busca, ya tenemos contacto con don Juan Pablo Angulo. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde Hola, se encuentra? Buenas tardes, muchachos.、Eh, estamos en otra actividad que se está realizando hasta ahora en la ciudad de Osorno, más específicamente en la sala s sesiones d e s del municipio de la ciudad, donde varias organizaciones、eh, sociales de la comunidad osonina van a debatir en torno a un tema、eh, que consideran primordial y también que es importante como una circunscripción senatorial para la ciudad de Osorno. Aún no empieza la actividad, van llegando a poco varias organizaciones, lo estamos viendo hecho acá, pero antes vamos a conversar con el presidente distrital de la democracia cristiana, don Emetero i Carrillo, para conversar de este tema. Emetero, i cuéntenos un poco. Eh, un tema、eh, que anteriormente también usted es concejal y los concejales de todas las bancadas se han unido también para lograr finalmente una circuncisión senatorial aquí en la ciudad de Osorno. Mira, bueno, este, este tema lo hemos, lo hemos asumido primero como partido, fuimos los primeros en salir a la opinión pública el año pasado con este tema, y posteriormente lo hemos asumido también a nivel de, de región a través de los concejales de la región. Y nos reunimos hace algún tiempo atrás acá a n o s o t n o Donde sacamos nosotros una declaración pública donde, obviamente, transversalmente, todos los concejales de la región apoyaban la creación de la nueva circunstancia senatorial para la, la, la región de los lagos. Y por una razón muy simple, porque sabemos que esta es una región con una tremenda amplitud territorial、eh, que va de San Pablo a Palena, con treinta comunas, que es muy difícil que sea capaz de absorber solamente dos senadores. Y, y, y creemos que hoy día, más que nunca, existe la voluntad política cuando se están discutiendo nuevas instituciones senatoriales para el resto del país. Creo que es el momento oportuno de que Osorno haga presión en esto, y no solamente Osorno, sino que como provincia y también、eh, sumando lo que es la. La, la, todo lo que es la provincia del, del distrito、eh, 56, que obviamente、eh, serían quienes haríamos esta alianza para lograr crear una nueva circunstancia senatorial para, para esta región. Por lo tanto, es un tema relevante que hoy día nos ha convocado el alcalde, n o s e s t á n invitados los, los alcaldes de la provincia, distintas organizaciones、eh, del que hacen、eh, local, d e d e otros hornos, tanto en el ámbito político, social, económico, etc. Por lo tanto, es muy importante que、eh, eso se pueda debatir y tener una propuesta clara como, como provincia. Los senadores que actualmente están por la zona, tanto e n a l a r r e í n como、eh, el senador、eh, Eduardo Frey, ¿también están en conocimiento e s t e tema? Bueno, sí,、eh, de hecho el senador Frey ha apoyado esta, esta iniciativa, también el diputado Sergio g e d a también conozco la opinión del, del, del diputado Hernández, que es favorable. Conocía la opinión del senador、eh, Alamán cuando era senador. Lamentablemente no conozco la opinión del senador、eh, Carlos Arrey, pero sin embargo, es, el senador Frei está en la postura de apoyar esto porque creo que es un tema irrelevante para, para, la, para la institución 55. Todo se trata de crear una circunscripción por crearla, sino que es una necesidad urgente debido a todo lo que significa en el desarrollo económico, político y social de la región. Juan Pablo, Perfecto, cuénteme.、Eh, bueno, primero que nada, saludar al concejal y me gustaría hacer una consulta.、Eh, es bueno,、eh, comparto con él el hecho de que sea una nueva circunscripción s e n a t o r a Pero también creo que es relevante saber si esos senadores o esos diputados、eh, van a tener el mismo, el mismo apego con la región, con la ciudad. Lo hablo por、eh, los diputados que hoy vemos que no tienen, a modo muy personal, hago esta opinión、eh, la representatividad con la ciudadanía, con nosotros. Hablo del de, de senador La Raina, hablo por, en algún momento, por ejemplo, del senador Alamán.、Eh, me, me gustaría saber que si también el fondo va por ahí, porque de pronto uno ve, claro, que aparecen diputados senadores, pero de la zona m e t r a Que vive en otro sector y aparece en el caso. Se lo consultamos de inmediato porque está a punto de entrar. Los que nos consultan en el estudio, donde están los dos Cristian, Cristian Correa y Cristian Lobo, es si la idea también, luego de poder lograr hipotéticamente esta c i r c u n s c i c i ó n senatorial, es contar con senadores propios que tengan u n a mayor representatividad. Porque la crítica que se hace a ambos senadores que tenemos actualmente es que son aforinos, por así decirlo. Bueno, yo creo que eso es lo más importante. Nosotros no queremos más exportaciones. Queremos, creo que en la región tenemos gente capaz. Perfecto, a a ocupar cargos r d esta e e creamos que es muy importante de que l lo、eh, los v a a tanto n c i por muy u u t r o s s n sean justamente nuestra región. a d o r r e e e s p f lo dejamos entonces porque ya va a comenzar para explicar un poco también muchachos a quienes、eh, quizás están un poco alejados del tema político. La circunscripción senatorial de Osorno se divide entre Valdivia, y o s o o r n y l a circunvisión cincuenta diputados también se divide entre lo que es Osorno, el distrito entre、eh, Osorno que se es de el lo y cinco comunas Costa comunas pertenecen provincia cincuenta comparten con hecho distrito seis distrito Yanquihue reunión intervenciones medida son Osorno San Pablo, de San Juan Osorno están en algunas Pablo, resto lo hora yo creo que podemos que que que que de de de de el de de el el de empezar esta de esta hacer algunas otras intervenciones a medida que esta mientras las las la la hablando del a va a a otras a vaya avanzando mientras ustedes van hablando también ustedes tema y y Ok, gracias Juan Pablo por ese contacto. Te despedimos con la música característica. Perfecto, estamos. De hecho, en un momento más, vamos a ver q i、si、va a comenzar, vamos a ver si podemos hablar con alguien. Uy, o por lo menos、eh, Juan Pablo, Cuéntenos. en este hay vino de honor o no. <risa> bueno, lo d e j a m o s ahí,、eh, Juan Pablo, dilo al aire, queremos saber. Ayer era una talla, pero, pero, pero es verdad. En el correo enviado de, de las periodistas a la Secretaría Regional Ministerial del de, Minagri, por el Ministerio la, de del Ministerio de Agricultura, la elección del a c h i z o y la carne,、sí. ¿aceptaste? ¿El cargo de jurado? Bueno, la chicha de la carne no, la chicha p e r d ó n la chicha de、sí. la empanada, <ríe>、eh, Sí, <ríe> perdón, o sea, sí.、Eh, me habían propuesto en esa oportunidad por mis dotes、eh, culinarios para la empanada y mis dotes、eh, catadores para la chicha. Así que yo creo tílico, que sí,、tílico. voy a、tílico. estar ahí, de hecho.、Eh, y vamos a ver、eh, si ustedes me quieren acompañar, porque es a las 4 de la tarde. ¿eh? Eso va a ser, ahora se h a b í a dicho en primero en el museo, a lo mejor t o en el museo interactivo, ahora va a ser en el mercado municipal. Así que ¿A, qué hora, me ¿A qué hora y cuándo? ¿A qué h o r y cuándo? ¿Te acuerdas? Eso es el día martes, a las 16 horas, martes 13, a las 16 horas, aquí nosotros. No, ya estoy preparando. Hacemos el llamado a todos quienes quieran participar para que yo pueda también、eh, c o l a b o r e conmigo para que pueda degustar unas deliciosas chichas. Hacemos、sí. todo, todo tipo de chichas, manzanas,、sí, a r d e j a Entonces, eso、eh, empieza como a las 4. Yo creo que como a las 6 estaríamos pidiendo a la gente de la l o c o m o c i a colectiva、ah. que nos facilite un vehículo para llevarte <ríe> a tu casa.、Sí. Eh. Yo creo que ese día voy a tener libre. <risa> yo creo que deberías pedirlo ya.、Yo、Esto no es chiste lo que estamos contando. En, en los otros trabajos ya estoy preparando las notas ahora ya para ese día porque en la tarde no voy a poder llegar. La y daño. Un baño químico en mi casa en La daño nueva yo la no, <risa> la, sí. Sí, ya la tiene lista. De hecho, ya estoy、eh, ensayando para llegar a mi casa más o menos el recorrido. Me lo estoy notando la palma de la mano por si algún sí, amigo por... la colectivo de la l o c u s i ó n colectiva me quiere l a r Sí, en la frente otra vez. Ya.、Eh, por aquí ¿sí、me voy a c o n t a que tú ves. Vale, estamos, nos vemos. Chao. Revisé tres portales, incluyendo uno europeo. Y todos dicen que en este momento el s o n o está lloviendo. Alguien me explique eso. Incluyendo、sí. incluyendo MeteoChile.cl. Si usted no está de acuerdo conmigo y piensa que e s t o y hablando tontera, yo también, porque me sorprende. MeteoChile.cl también sale la Dirección de Meteorología de Chile. Y aquí, en este momento, en o sonno, está, está lloviendo. lloviendo. Bueno, no es así. Pero si hay lluvia, hay que sonreír. Le vamos un poquito a la música. Vamos. Dame un ya, segundito. Dale, dale, no, no, ya, no ya, pero tranquilo, dale, tranquilo, t r a n q u i l a e s que、tranquilo. se sumaron dos personas más: que es Benito Delgado. Fui tú, estaba en campaña de aumentarlo, llegar a, a la Luca. Sí. Ya, y、eh, María Angélica Palomino. Queremos llegar a los mil, a los mil socios de País Lobo Radio. Así que usted ingrese ahí, hágase amigo, hágase fan, hágase socio, hágase partner de País Lobo en Facebook. Seguimos con esto: es Lily Allen con este Smile. That girl next door, what'd you do that for? When you first left me, I didn't know what to say. I've never been on my own that way, just sat by myself all day. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little. It's only because you're feeling a l i v e veintidós horas,、eh, no lo hacemos esperar más. Estamos haciendo país l o b o Radio PM en la tarde. Una versión, la segunda versión del día. La primera es a las siete de la mañana. Desde esa hora que estamos hasta las ocho y media. Y luego, ahora de siete a ocho, Tratando de salir a las siete, Pero bueno, e s e es otro tema. Pero el tema que sí nos convoca. ¿Sí? Dale con la. Es que no me creen acá. Oiga, pero le cuento. Dicen concurso de debate en inglés. Oh, yeah. Sí. Alguien me llama justo en este momento. Concurso de arte inglés en la,、eh, en la Universidad San Sebastián. Usted estudió ahí. No, bueno. No. Se presentaron seis colegios: Alianza Francesa, Liceo Comercial, Colegio San José, Colegio Santa Marta, Colegio San Mateo y Colegio Creación. Primer lugar, Colegio Creación.、Eh, nos están escuchando en este momento, así que felicidades, chicos, del Colegio Creación. e s p e c i a l m e n t e a una alumna. Mi hija. <risa> Mi hija. <risa> Segundo lugar, San Mateo. Tercer lugar, Alianza Francesa. Miembros ganadores, dice profesora Ami Daniela Río, estudiante Carolina Gens, Camila Gulf, Belén Lica, Licanqueo y. ¿Aquí qué? Licanqueo, perdón.、No. Belén Licanqueo y Jim Kilo. ¿Alcance nombre? No más. Ya. Estábamos con eso. Lo otro, Hugo Águila Aguilera. Nos manda saludo a todos y en especial a Juan Pablo Angulo, que se le da todo el caché al programa. ¿eh? Les cuento de las cosas que han pasado en las últimas horas o que hemos conocido en las últimas horas a nivel local. Bueno, reabren el puente Piedra Negra en la comuna de Puerto o c t a y esto no era menor para la gente de Piedra Negra, así que volvió. Hasta 12 toneladas soporta el puente el día de hoy. Fue abierto ayer en la tarde. ¿eh? Pero a lo mejor u s t e d no s a b í a ahora lo cuento. Y en Osorno detienen a ladrones que a patadas intentaban ingresar a una oficina. Esto es、eh, César García,、sí, a la altura del 688. Ahí funciona una constructora que tiene una oficina y tres bandidos con una barretilla y a patadas intentaban abrir、eh, la oficina. Pillaron a dos. El otro arrancó, no lograron nada.、Eh, lo otro también que pasó: un ladrón fue sorprendido también robando en el restaurante chino. Ese que está allí. No,、Imagina. el que está aquí,、no. el, claro, el que, está, el que está, está en Manuel Antonio Mata. Casi llega a la carrera. Casi llega a la carrera. Entró por un baño y. Bueno, Glopilla no se trató de esconder en una murallita que hay en la. Ah, sí. Le dijeron, ya, sal de ahí, n o u s Un dos, tres por ti, le dijo Micao. Él siempre. Micao es muy respetuoso. Sí. Especialmente a las. ¿A qué hora pasó esto? ¿A las 2.30 de la madrugada? Ah, a la no, es ahora es un amor de Dios. Sí, la verdad que el hombre está siempre muy buen genio. Y el muchachín de 21 años que había entrado por un baño había sacado un monitor, un reloj pulsera, una botella de licor. Se e s t á b a hallando hasta el guantán. <risa> y 200 mil pesos en dinero efectivo. Se recuperaron las especies, pero no el dinero. Porque Vivaracho, desde la ventana del, del baño, le tiró a un socio que tenía afuera. Bueno. La plata, le dijo: Mira, aquí hay doscientos de la caja.、Toma. ¡Socio! ¡Socio! ¡Socio! Dame, dije, no te a m a Y se dio la plata. Así que ahí quedó. Ay, muy r a p i d i t o para que no, no, no echen abajo el. ¡Ay, me perdí! Me perdí. Y aprendí algo aquí, pero vuelvo al tiro. Vuelvo al tiro. Ya, entonces le cuento también que、eh, lament una lamentable noticia no era la madrugada. Hace mucho rato que nos da una noticia e s t a lamentable: un joven de 24 años,、eh, Rodrigo b a l d o v i n o Agüero, impactó su motocicleta contra un puesto e l alumbrado público. Ahí calle Recabarren. Para la gente que nos e ubica, está la Feria Pedro y Reserva de la p e n e z u e l a Y uno de u s e e s ya r e、eh, c、no, a esto es r a s u b perdón. Cambia no. de nombre a recabar en las últimas dos cuadras.、Toma. Ahí e s t e joven perdió el control de su moto, razón a que se investigan. Está en la c i a de Valdivia t r a b a j a n d o en el hecho. Chocó contra un posto en el alumbrado. Fue llevado por el SAM、eh, grave a eso de las 3 de la madrugada y finalmente a las 6 y algo falleció. Lamentable noticia. Lo otro, Carabinero de Burran, que realizó en h o r a de la mañana, conversamos con el Capitán Meya y realizó un llamado a la cooperación a los vecinos de la comuna para luchar contra el crimen. Ahí puede escucharlo como dice: ayúdennos, especialmente ahora que comienza el 18, el tema de los vigiatos, fuerte también. Y el detalle emotivo: un padre y una hija se reencontraron después de 24 años.、Ah, ahí está la foto que es portada en, en esta hora. El papá,、eh, Bueno,、eh, vamos a leer la nota como nos envía Carlos López. ¿eh? Más de 24 años estuvieron separados Macarena Saldivia Álvarez, hoy día de 24 años, y su padre Juan Carlos Saldivia de 46, quienes pudieron concordar el sueño de estar juntos luego de las coordinaciones efectuadas por carabineros de la primera comisaría. En la actividad realizada en dependencia de esa unidad se vivieron escenas muy emotivas donde un abrazo se dio el reencuentro entre padre e hija. La pareja de esta última, de la hija, fue quien le manifestó c al r r a a b i n e o s carabiner Oscar Sangüesa de dotación de la primera comisaría el anhelo. De encontrar a su progenitor, concretándose recientemente en la comuna de Osorno, luego de ubicarlo en la ciudad de Santiago. Él vivía en Santiago. Es una historia positiva、Bastante、y especial. Está... Y e s t á muy feliz en el, en, el, en el rostro y encontrar a su padre después de 24 años. Lo、Bien. quería conocer. Qué bonito. La sangre tira. La sangre tira. Antes de irnos a la pausa, saludos para Miguel, que nos está en e l sector de Diego Almagro. Nos pidió algo los prisioneros. Aquí está el tren al sur. El tren al sur, pausa, y estamos de regreso. いいね。 ウエンダー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 Ya estamos de regreso a esta hora de la tarde. Tan solo 27 minutos nos separan de las 20 horas. 8 de la noche. 8 de la tarde, esta hora con el cambio de horario. Sí, es de tarde, todavía se está c l a r i t o、eh, Es rico salir. A mí me encanta este horario. Uno sale más temprano en la pega. e、eh, Puedes darte una vuelta por el centro. Te puedes dar una vuelta en el aire, como quieras. <risa> te puedes dar vueltas como quieras. Los happy hour. Oh, en algún lugar, e l g ú n lugar, en tu especial, estamos <coughs> todavía desfinanciados a este horario, así que...、eh, sí, pero yo estoy más que la onda ahora de Happy Hour, estoy más ¿Sí? por la onda de Pica. r ¿Cómo, yo, yo ¿cómo, como que pasé como que pasé ya el hecho e l h a r y á guardé el palo. o e l s u s h i yo? p e n sé que estabas pegado ahí todavía.、Eh, no, no, no, sí, todavía soy de los que va a comer sushi.、Ah, ya, que, ahí s a í por ahí. Sí. sí, sí, por ahí. Pero más, como que ya me está entrando la picada de, de, de la conversa con los amigos, de, de la r i c a empanada. Yo creo que、ah. tiene que ser por la fecha. Ah, también, la r i c a e m p a n a d a un buen vinito, algo así para degustar, para picar rico. Pero me soy más de la picada ahora. Pero ¿tiene alguna picada, algún dato así como ahí nos flore... floreamos?、Eh, ¿Estará escuchando? saludo a toda la gente de la locomoción colectiva que este horario、sí. nos p r e s e a Tengo una picada, tengo una picada muy buena. A ver dónde. Y los conocí desde que comenzaron. Taberna Pirata en Maquena. Ah, ¿verdad、Trago、que te veo? c o barato,、ahí? rico. ¿Te acuerdas cuando fuimos、sí. a l a reunión de p i r t a Sí,、Costa? la verdad que、te、me、invité. Que. Gracias. <risa> ah, ¿verdad que te veo, Luca también. Sí, no, pero no hay problema, no, me no, me no, no te preocupes. No, no te preocupes.、Eh, <risa> cuando usted vaya, mire, e s a b e lo que tiene que hacer, amigo editor? Taberna Pirata en calle Maquena, casi al llegar a Ecuador, usted lo va a ver al tiro porque. Usted... De tu, ¿Cómo se llama tu amigo? Eh, claro, pues, que, el, no、somos, no, pero usted cuando va y a y usted le sí, dice: saludan, ¿Sabe qué? Escuché a los Cristian Lobo y Correa en l o s Cristianos. Los Cristianos. Es los Cristianes. <risa> lo escuché. Escuché que le estaban pasando publicidad a usted e y dijeron que le iban a hacer un pequeño descuentito.、Ah, a o un、claro. regalito.、Y、dígale que de parte a g a parte nosotros de la radio de la palabra y yo después voy a colocar la fianza. No se preocupe. Ahí está. está no hay ningún problema. O Esa es que me gustó el segundo piso. Hay un área de fumadores y no f u m a d o r bastante delimitada. a q u e es lo bueno? Reconocer. Ahora que no, no pude pillar bien la luz del baño, e s o fue otro tema, pero bueno. Eso... Y... No, pero buenísimo. No, no, espectacular, espectacular. Nada、no, que hacer. La verdad que、eh, un, un muy buen ambiente. Pero tiene que、y、decir que escuchar la palabra en el programa a las 7. Tiene que decir. de las 7. Dígale, oiga, ¿sabes que lo escuché en el programa de las 7?、Claro. La en, en ese, porque si no, no, no, no bueno, resulta. Bueno. Si no, no pago el jateado. Invitamos entonces a Daniela Ríos. John, ¿se pronunciará así? Que nos envíe un saludo a q u e vaya a la c a b e r n a pirata, ¿no? Taberna pirata. Taberna. Taberna pirata. Marquen acá al llegar a Ecuador. Ok. Que la locomoción te deja ahí mismo. Un saludo al señor colectivero que nos llevó ese día, que te reconoció de,、sí. de un pasado glorioso、sí. que tuviste tú.、Sí. Oh, oh, oh. Pasado gloriosísimo. <risa> ah, el día de hoy al colectivo que nos llevó a Calle Argomeo, que también nos preguntó: ¿Usted va en la tarde? ¿Sabe que no puede mirarle la. la Bueno, tampoco valía mucho porque tengo una memoria de pececito de colores, así que me bajaba el colectivo me olvidaba cómo se llamaba, pero él sabe.、Eh... s a l i de a d Río de la Mera Sur y llegué hasta el c o m e o Y el, el joven, una voluntad de bombero. Pasamos a dejar a toda la gente y después llegamos a Argomeo. Eso es bueno. <risa> se le agradece. Se, se le agradece. Hoy ya sabe que tenemos y no nos podemos hacer. Nunca le hemos hecho el kit e las cosas. Hoy día falleció el conde. Oh. No es menor porque muchos no tenemos nosotros. Ya que tenemos un, un banco con pato. ¿Cómo es esta, verdad? El otro día s、eh, el banco con pato. <risa> <risa> tenemos dos comentaristas, un sapo y un y, y un pato también. <risa> sí, también. tenemos un sapo y un pato. de o sea,、no, Comentarista. ¿Cómo no a tener un conde? Teníamos poco y se nos murió. Pío Gabriel Valdez, su verca azul. El conde, el destacado político que tuvo la misión de entregar la banda presidencial Patricio Elwin al retornar a la democracia el 11 de marzo de 1990, falleció este miércoles en Santiago a la edad de 92 años. Ah, él era hermano del, del, del que estuvo acá, ¿te acuerdas? El que quieren a c e r santo. Ah, ah, sí, Monseñor Gabriel. Monseñor no,、eh, Gabriel Valdés,、no. sube el caso. Sí. ¿Ah? ¿Cómo era? ¿Cómo era, gente? Monseñor. Muchas gracias. Bien, s No. o、no. ¿Ah? eh. Se le fue, dijo. Se le fue.、Eh, cuando... A edad, eh, que, que cuando vamos entrando en edad, yo me, a mí se me olvida y yo、okay. paso todo m o i g a mire, al j e f e No le gustó porque con la talla y las canas tampoco. Francisco v a l d e z Francisco v e r a c i s jefe. Está bien. a Usted le está haciendo efecto al farmacón a m i n o ¿El farmacón? El farmacón. <ríe> Bueno, dentro de lo hecho de gran importancia que Cristian quiso que lo resalte yo aquí, es que en 1900... 32, regresó al país porque lo estuvo en Italia un tiempo. Cristian me dijo que esto lo resalte porque le toca a él y va a hacer su comentario aquí. Pasó parte del colegio San Ignacio donde fue alumno de San Alberto Hurtado、uh -huh. y compañero del conocido futbolista y actualmente comentarista deportivo Sergio Livingston. Así es. Eso lo marcó mucho, dijo, porque aprendió a atajar muchas cosas. No, pero este hombre tuvo una carrera,、eh, importante, pero donde él lo destacó hasta en la última entrevista fue su amistad Con、eh, Eduardo Frey Montalva. Y su hijo se refirió al fallecimiento, y tenemos justamente la palabra del de expresidente Eduardo Frey. Gabriel fue un gran d e h u e r t a cristiano y varias veces nos j u n t a m o s en su casa, en reuniones, en partidos, en fin, una amistad de toda la vida. O sea, tengo tantos sentimientos y tantos recuerdos gratos de la. Relación con mi padre, que fue impresionante. Así que, mucha pena, un saludo especial a, a su señora a Silvia, a sus hijos, con los cuales también hemos compartido t a n t a trabajo. Ahí están en parte de las declaraciones.、Eh, obviamente es mucho más extensa la conversación. Agradecemos a Tatiana Aguilar el envío justamente de, de esta entrevista en el transcurso de la mañana. Cuando nos enteramos de la información, tomamos contacto inmediatamente con el actual senador y、eh, hijo del de, de, presidente. Que como él dice, t e n í a una gran amistad. Obviamente muchos estaban est tratando de, de contactar al senador. Aquí entre nosotros. Bueno, como Tatiana trabaja en la oficina de acá, fue mucho más fácil、Así、tomar、es. contacto con él. Expresidente, ¿te puedo pedir un tema? No, <risa> ¿cuál? Pero pídeme al i n t e r n o no l o i e p i d e al aire, pide para, el <risa> para que l i n t e r n o Para que lo tenga, entonces, bueno, tenés que cachar la magia, tenés que darme, tenés que darme la ficha. Entonces, entonces, oye, Ahora、tengo? no, pero me, me, gustaría, yo... me gustaría pedirte、eh, un tema. ¿Qué tema lo、no、quiero pedirte al tema? Pero aquí lo tengo,、maestra. Claro,、eh, la magia de la, la magia. Oiga, ¿sabe que hoy el día me olvidé saludar a, a Regina? Debí estar mal. Por ser así. <risa> Mira, este es el pronóstico de la elección meteorológica, de la, de la elección aeronáutica civil, dirección de, de meteorología de Chile. Ya. O sea, no puede tener más título s esta cuestión. Para mañana jueves. <risa> Ahí vayas a seguir. O sea, tú querés d e f r o n t a q u e me peguen en la oficina. Mínima 6, máxima diez. Cubierto de lluvia, esperando nublado y chubasco. Yo creo que llueve al fin de semana. ¿Y por qué quiere que llueve al fin de semana?、Amor? No, no sabré por qué. Yo creo que llueve. O sea, ¡ah!、Oh. Oye, vienen, no. dos noticias, vienen dos noticias. La... Primero, las b e n z i n a s suben. Jueves, este jueves, 13 pesos por litro. Ya l e voy a comentar eso. Y las fuertes, no sé si fuertes d e c l a r a c i o n e s pero que no cayeron muy bien en el mundo del retail, sobre todo en los empleados. ¿Qué pasa? La palabra de Horst Pullman, que dijo: el feriado renunciable del 19 de septiembre es una decisión muy mala. ¿Eh? Así que vaya, vaya viendo. Bueno, tú sabes que uno de los argumentos que esgrimen los comerciantes es que se les da la oportunidad también de que otra gente entre a ganar dinero ese día. Eh, pero no v a a comparar lo que vende un supermercado a lo que vende un negocio de barrio, que no alcanza a ser ni el 0,01%. O sea, una caja de un supermercado te puede vender lo que te vende un negocio de barrio en seis meses. Sí, así, así, así, así declaro, te lo digo. Bueno, Horst p u l m a n presidente de Senco Sud Holding, que controla empresas como Jumbo, Isis, Santa Isabel, expresó este miércoles su rechazo al proyecto de ley que busca declarar ferido a renunciable para los trabajadores del comercio el próximo 19 de septiembre. Lo encuentro una decisión muy mala porque me acuerdo cuando en Argentina se cerró los días domingos en el gobierno peronista, hasta que tuvieron que decir qué hacemos porque el pueblo reclamaba que se quiere abrir. Dijo Paulman、eh, en declaraciones para el diario La Estrategia. El empresario dijo que la medida impedirá a las familias disfrutar de el único día de las fiestas patrias que se puede salir juntos a comprar. Y que suele ocupar como un paseo, al igual que los sábados y los domingos. Yo me pregunto, ¿y esa gente que le toca trabajar el 19 <risa> no tiene derecho a i r con su familia? O sea, yo trabajo en una empresa retail y ni por nada del mundo el 19 se me va a ocurrir a meterme a un mol. Pero a lo mejor gente quiere pasar a vitrinear. Ah,、no, no, oye, por un día, un oye, yo no entiendo. Un día que los supermercados están cerrados, un día que el retail está cerrado, no creo que la gente se vaya a morir de hambre. e No, r qué a la g e n t gusta t e le salir a no. t y o más que añoro el fin de semana, a ñ o r o el f i n de e s m a no, a l j o No, t e e e r r i b l m no, t e a b u r r i d y llegar no. No, no, c no. e i a a h No, no, no. No, t no, no. No, no, no. m o no, no. n u no, no. No, no, no. No, no, t o No, no, no. n e no, no. No, no, no. No, no, no. c n q u i é n t e n e m o s c o n t a c t o c o n j u a n p a b l o Los cuido como si fueran míos, no s e a y malo. <risa> Don Juan Pablo, ¿cómo está? Me gusta saludarlo. Así es, muchachos, seguimos acá brevemente. La exposición ya comenzó esta actividad con la presencia de diversas eh, instituciones, eh, organizaciones sociales. Según、eh, señaló el alcalde, quien es el anfitrión y señaló en las primeras palabras, habían、eh, estado invitados la mayoría de las autoridades, pero no han llegado todas.、Eh, dentro de esto, el、eh, consejero de la provincia de Osorno i v a n a e d o se refirió también a este tema de la circuncisión senatorial. Y en este momento, al interior, está hablando el、eh, representante de la Asociación de Consumidores de Osorno. Hay varias organizaciones que están dando p u n t o s Tu punto de vista, llama la atención el hecho de que、eh, la mayoría está de acuerdo.、Eh, es decir, una reunión、uh -huh. en la que ya están todos de acuerdo es como, pero me imagino que se van a buscar las claves <risa> para que este, estén de acuerdo, se materialice, porque recordemos que por lo menos la s ciudad de o s sea, n o desde mi parecer,、eh, los parlamentarios、eh, no tienen un mayor peso, porque si no, la circuncisión del s e n a t e r i a l ya se hubiera hecho. Hace mucho rato, tiempo.、Sí. ¿Usted está diciendo que esto ¿Poto? se consinuó antes? No, no, no.、Ah. a lo que yo me refiero es que podría haber sido antes, si、sí, esto no es nuevo. O sea,、ah. el, el, el pe, hecho pe, de de justo, senadores Juan, el del o s s e n año d del o r e es s a 90. Juan Pablo, pero seamos justos, los que se reunieron, ¿sabían, ¿sabían ya que estaban de acuerdo en esto?、Eh, ¿Cuál, cuál, sí. cuál, cuál, ¿Cuál es la idea? ¿Que, ¿Que vaya la prensa a mostrar que están todos de acuerdo? No, mire, la idea principal es básicamente. Dígale. Porque estamos como el alcalde dice así: ya, c a b n o s o d o s a o ahora. <ríe> Tiremos el lápiz y hagamos una proposición. Y ahí me imagino que van a salir. Porque, mire, hay varias, hay varias etapas. De hecho, vamos a t r a t a r d e escuchar al concejal o、oh, consejero, perdón, Iván Ayo, que salió. d o n d está l o saltando. Tiene n una posición con respecto a este tema. Ahora, hay algunos que dicen dividirla, no dividirla. Ahí yo creo que va a estar el problema. Y ahí yo creo que no se van a poner de acuerdo. Todos están de acuerdo en que era una circunscripción senatorial. Pero la s forma s de hacerla. ¿Cómo l a dividir? Claro. Sí, claro. Es distinta. Sobre todo porque son muy suculentos los sueldos de los parlamentarios. Son como, como los de, de prensa, son como los de jefe de prensa. No, ¿Ah? están mintiendo, c a r ó n Son como no, los de jefe de prensa, ¿no? No, sí, no son suculentos, hecho... son estupendos. Estamos unos. Dos tres pesos a diferencia de los parlamentarios. Oye, oye, no, pero los que ganan harto son los jefes de comunicaciones de los gabinetes. Eso sí. Sí, pero hay algunos que trabajan por bancada, porque hasta en eso son un poco apreditos los otros parlamentarios. Toman a uno, lo hacen trabajar en bancada y le hacen el comunicado a todos. Algunos le cambian el nombre nomás. ¿no?、Ah, nota, sí, a h eso se sí, nota, veces se equivocan y mandan con el, el nombre del otro. Oye,、Exacto. te puedo preguntar una cosa: ¿quién es el que falta? No están pelando a nadie e d No, no, lo que pasa es que la clase política para mí es muy simpática en cierto sentido, porque como le digo,、eh, prácticamente todos están de acuerdo en ¿no? una circuncisión senatorial、eh, y reunirse para debatir en torno a una circuncisión senatorial, porque un debate es estar. O no están de acuerdo. Eso es un debate. Ahora, si usted le cambia la palabra y pone un debate para ver la forma de cómo construir una circuncisión senatorial,、pero、ahí Juan, ya pero Juan Pablo, primero, no me contestaste, pero ¿está el gobernador, por ejemplo? No, no, no, no está el gobernador. No, ya. No. Pero el. Los parlamentarios, según indicaron, no fueron invitados a esta instancia para que dialogue primero la comunidad y después.、Ah, van a s e r i i n v t a d o s la comunidad.、Ah. Ya, ya, no, Eso. ya. Eso es otro tema. Oye, Juan Pablo, pero si este es debate. ¿Alguien interrumpe e l que está hablando o es un discurso nomás? ¿Sabes qué? No es un debate como el que nosotros conocemos. Es un no es debate...、no、como cuando nosotros nos r e u n i m o s y hablamos todo al mismo tiempo. Y... No. no, se parece a esos debates porque hay un micrófono que va circulando,、eh, van hablando、ah. con respecto a estos temas, y、eh, me imagino que después habrá debate, ¿ah? ¿eh? Yo creo que va a ir a tener como para las 12 de la noche, ¿ah? ¿eh? í Mire, justo se me fue el consejero, justo iba a hablar con él, sí, y yo lo más probable es que. ¿A dónde se fue? ¿Al baño? Adentro, lo que p a s a、ah. es que yo salí, porque adentro、eh, la situación también es bastante,、eh, como le dijera, solemne. Es decir, todos calladitos, levantan、oh. la mano, le llevan al micrófono, h a b l a d i c e muy buenas tardes, yo soy representante de tal cosa, y la verdad es que yo estoy de acuerdo con este tema, y dice,、ah, ahí viene el otro. La verdad, es que yo también estoy de acuerdo con este <risa> tema.、Uh, eso es como, como la、todo. reunión que tuvo i m s el fin de semana: que eran 30 los que tenían que. así. Sí, una cosa、uh... así. Sí. sí. En un momento, s、no, í、sí, no, yo pienso camarada, no compañero, ahí, para ponernos a tono también, ahí va a estar el correligionario con respecto a e t e correligionario también. Ahí, de hecho, de. Varias... Sí, adelante. p á e n o s í lo que pasa es que venía justo una señorita, yo le estaba subiendo a la puerta porque soy un caballero también antes que nada. ¿Le estaba、ah. subiendo qué? La puerta.、Ah. Oiga, ayer me retaron por señalar una y usted señaló hace muy poco,、a、le、bien. presto fianza. Yo también, eh. Es... Le presto ropa también p u r d e d e c r l o <risa> no, lo de la fianza, déjelo al lado porque la gente no tiene por qué enterarse de ello. <risa> Oiga, pero、eh, fuera de ellos también es interesante porque hay、eh, organizaciones, me imagino que en un momento más van a dar su planteamiento. En la parte de adelante está sentado el alcalde de Osorno, Gemme Betín, que las hace obviamente en esta oportunidad de anfitrión. Está el alcalde de r t o Oxay, Carlos Mancilla. Están los concejales de la comuna de Osorno.、Eh, Ivana Edo es el representante de los consejeros、eh, de la provincia de Osorno. Está, por ejemplo, el presidente de los autos mayores, Don Oscar s t o l z e r n o s quien también es dirigente. A nivel regional, está el presidente de la Asociación de Consumidores. Hay gente de distintos ruros, incluso hay gente que ha venido aquí. También se ve gente joven que ha venido a observar y a conocer sobre. Yo creo que más que nada conocer las posturas, ¿eh? más, más como lo comentamos anteriormente, más que un debate en torno a un tema que yo creo causa consenso. Recordemos que un tiempo atrás los concejales de todas las bancadas. Yo e c o r a s a <risa> Entonces, no lo interrumpas, h o m con... Oye, pero que quedó ahí cualquiera. Yo e l chofer que va acá tiene que q r s ¡Hasta aquí d r e u r a l a cosa es que los concejales de t o d a s los ó d e n e s sin importar el partido político,、eh, dijeron estar de acuerdo y luchar por este tema de la circunscripción senatorial. Ahora. Yo creo que también, desde, yo creo que ustedes también tienen una opinión. Y desde mi punto de vista, también sería bueno el, el hecho de que la provincia de Osorno, que tiene siete comunas, cuente, cuente con representantes propios c、ah. de aquí de la zona. Ustedes t i e n e una posición también al respecto a e s e tema. Conversemos, tengo tiempo. Y, y, y veo que tienen minutos. El...、Sí, en esta o u t o r i d a d tengo minutos. Ayer no era tanto. h Oye,、oyente. me llaman、eh, si tú Antes, tienes por e s s a c o s a s grandes、visito. la. Vida, te acuerdas que en la mañana lo reportamos, pero al final ¿Sí? no no te pregunté cómo te fue con el tema ¿Cuál? de、eh, la orreba... Te acuerdas que con... no sé si hablaron ustedes con el Ceremi No, lo de, vamos... de, de, de, de transporte. Te acuerdas por el tema del, del... Alex Bart. s í con qué i te hablaron,、vamos. yo lo escuché, pero no... No, con Andrés? no, no, no, no, no.、Ah, nuestro colega hizo el contacto anteriormente con un diputado de la zona de Juan Fernández. Y、eh, para hoy, porque estaba ocupado el Ceremi,、eh, para mañana, perdón,、eh, está comprometido el contacto en la mañana con don Alex Bart, eh, se, eh, el Ceremi de Transporte Ento entonces, en la r o v i n c i a Entonces fue por interno que le pregunta si aquí no había r e g u l a c i o n en s o s o、no, n o y él habría dicho que no. Exacto, por interno o sea, esto no tendría que haberlo、no. yo mencionado. No, que, no, q u Como、no、solo se, se regula. Nuestro, colejo, nuestro colega lo dijo. Sí, pero es q e h a Ah, ya. ya. Hay que esperar qué es lo que nos dice. Yo prefiero esperar y conversar con él y escucharlo en vivo, pero por ahí creo que va, por la situación de la regularización. O sea, no hay una tarifa fija, por ejemplo. Si usted、ah. quiere subirlo o bajarlo, puede hacerlo.、Ah, no, mí, no hay、bien. problema en ese sentido. Entonces, yo era un Bill ignorante. ¿Nos puede llamar a l 237440? p a r a dar su o p i n i ó n también. No, no es que sea、sí, no, ignorante, sino que hay que clarificarlo. Yo también es lo que entendí, pero mañana ya conversando con él vamos a clarificar cuál es la situación. Oiga, también a todo esto los busos de m e u í n van a Juan Fernández. h ¿eh? Van finalmente.、Hoy、van a c o l a b o r a r Van a colaborar en la búsqueda. Ellos se, se, tenían un verdadero aprecio por Felipe de Río. Él le había colaborado, le había regalado una camioneta en su trabajo.、Eh, y él comentaba, de hecho, en las conversaciones que le preguntaron, los llamaron, ¿cuántos podían ir? Y él dijo todo. Y、eh, nos indicaba que un ellos、eh, querían ir 15, pero un p u c o máximo eran de 10. Así que estaban dispuestos a partir y a colaborar en la búsqueda, porque señalaba un dato, por ejemplo, que ahí en las cuevas que se habla hay,、eh, lobos marinos y、sí. la gente de allá le tiene temor a los lobos marinos. Sin embargo, él señalaba que los buzos de m e g w i n están acostumbrados, sí,、eh, a, a estar junto a los lobos marinos. Entonces, no tenían temor y se metían en esas cavernas, por ejemplo, que salen que he sido nombrado. Sí,、Bien. efectivamente,、eh, después cuento mi anécdota con el lobo marino. El, el tema es que los buzos de m e g w i n Yo, y creo que tú también, Juan Pablo, has trabajado、sí. con ellos, entre comillas, lo, hemos hecho、eh, lo que se llama cubrir periodísticamente el trabajo de ellos、eh, en el tema del el niño del el Cancura, acá en el río Rahue, y sabes qué impresionante el trabajo de ellos. Sí.、Eh, tú ves, por ejemplo, disculpe que sea el que se siente, pero tú ves llegar a los buzos del, arma, de, de, del ejército, el GOPE, trabajando todo. Y llega lo de Mewin. Y yo no sé cómo lo hace. La verdad, es que impresionante. ¿Saben un... qué? Ellos también、mm. señalan que seguían. Aunque de repente alguna gente no da tanta factibilidad. Pero seguían también con la psíquica de c h i m b a r o n g o Sí. Señalaba, por ejemplo, que. Sí, verdad. No sé, de un 100%, un 95%, las señales que ella le entregaba. Le servían para recuperar cuerpos e x t r a v i a d o s Sí, porque incluso cuando recuperan el niño de Cancura. Ellos siguen un, un, un mapa que ella hace. Claro. Y, y la verdad que era un lugar poco probable porque era en medio del río, la corriente no pasaba por ahí, era bien, bien particular. Sí, y son la... bastante profesionales, así que ellos, y además. Como le digo, tenían un bastante aprecio por、eh, Felipe de Cubillo y、eh, estaban dispuestos a partir de forma inmediata. Si no me equivoco, este fin de semana, en alguna parte yo tengo el teléfono. A lo mejor el día de mañana podemos hacer algún contacto si los encontramos、eh, y conversar de hecho con ellos antes de que partan a Juan Fernández. Me parecería genial, Juan Pablo. Un saludo y estamos al pendiente de cualquier situación. Ya, muchachos, yo voy, entro. Lamentablemente no hay galletita,、oh. así que <ríe> tampoco <está> café. <risa> Pero vamos a estar atentos para ver. ¿Cuál es la situación final en esta? Yo creo que más que debate, posición, uh, uh, se v a a conocer las posiciones. Así y, es. Y vamos a ver. ¿Cuál es la a posición mejor, que más le gusta? A lo mejor se agarran por ahí y ahí vamos a estar atentos. Ok, Juan Pablo, muchas gracias. Nos vemos mañana, muchachos. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Ahí está Juan Pablo Angulo con las informaciones del momento. Nosotros vamos a seguir con música. Llega ella, esta morenaza espectacular, con una voz tremenda que tiene esta morenaza. Y este tema que l l e v a por nombre Never Forget You. Watch it drinking. f r o m my whiskey. Now w o n t you have a double with me. No!、So Son las 19.56 minutos. Se nos llega de todo a nuestra momentánea sala de b r e n s a por decirlo de alguna forma. l e cuento, por su intermedio, no voy a decir el nombre, pero es una carta al alcalde que le enviaron. n t e la copia? Ya, v e r v e r Por su intermedio, deseo hacer llegar mi reclamo al municipio y a la alcaldía, por su decidida en solucionar problemas de tránsito tan específicos como un semáforo apagado. Es un hecho común, semáforos apagados completamente o con ampolletas malas que no cuentan con regulación de inmediata y se espera horas o días para restablecer su función. Un caso particular son los ubicados en calle Talca con Concepción y con República, los cuales pasan horas apagados completamente, y el ubicado en República con ampolletas quemadas. La luz roja causando riesgo de tránsito de carácter grave en otras ocasiones, sobre todo los fines de semana, digo, del m a d r o con Centeno, el cual permanece apagado frecuentemente. Es posible que el municipio, ya sea su departamento o la persona del alcalde, solicite a carabineros la regulación del semáforo apagado de manera inmediata, no importando la hora y o que el municipio instale letreros provisorios que anuncien el riesgo. Al parecer no existe un sistema de prevención de tránsito por parte del municipio fuera del horario habitual de trabajo, ya que el departamento correspondiente no se percata de problemas fuera de horario y dentro. De él tampoco le da solución inmediata. Y más encima de las c i dos artículos, perdón. El 112 que dice: las municipalidades en zonas urbanas y la dirección de habilidad en las zonas rurales serán responsables del buen funcionamiento de las señales luminosas. Y el artículo 174 que dice: comillas, la municipalidad respecto. O el fisco, en su caso, serán responsables civilmente de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su falta o inadecuada señalización. Sí,、eh, pero anda g a n a n d el Estado. ¿Cuántos jueces t i e n e la municipalidad? No sé. En su contra, por temas así.、Porque、yo creo que hay un grado de ignorancia. ¿eh? Sí. Yo creo que hay gente que dice, bueno, estaba mal el semáforo, pero bueno, aquí le vamos a echar la culpa y ya saca. Y se hacen bien. Pero aquí hay dos artículos y hay una carta que se le enviaron al, al alcalde. Y seguro ya tendremos respuesta. Anduvimos、eh, donde una de tus a d m i r a d o r a s más ferviente. s Ya. La buena musa. ¿Quién así por ser? m a r c i Martel, fuimos a la oficina、ah, muy temprano la de la mañana. La la mañana. De y comunicaciones la de、está? la ilustre. ¿Cómo estás? Muy bien, se acordó inmediatamente te envió saludos. Qué grato e s c u c h a r n o en la mañana, dijo. Qué grato levantarme con Cristi y acostarme con él. Porque también dijo que se acostaba muy temprano. Eh, ¿Qué juega? ¡Oye! No dije nada. No, pero alcancé a decir, oye. Oye, álzase de entre o 11 y 1 e pesos, registrarán este jueves. 8 de septiembre, los combustibles, de acuerdo al informe semanal de precios difundido por la Empresa Nacional del Petróleo. Según el reporte, la gasolina de 93 octanos subirá 11,6 pesos por litro y la gasolina de 97 lo hará en 13,6 pesos por litro. En tanto, la parafina subirá 2,9 pesos y el diésel lo hará en 5,1 pesos por litro. Según la ENAP, los c a p e r u z o s los buenos para cobrar, no a en las salsas. Indicó el aumento de los precios de los combustibles en Estados Unidos. Bajó el dólar. La benzina tendría que haber bajado hace dos semanas atrás. Tendría que haber tenido una baja de como 13 pesos. Y pasaron piola. No le dijeron a nadie. El consul sacó la cuenta y la dejó ahí. Y va. Si hay un problema por esto, va a decir que es una variable económica y que obviamente los precios no son los mismos y la diferencia del dólar y todo lo que echa e spa. Y vamos a sonar igual. Sí, la verdad que yo, yo me reconozco ignorante porque hace unos días atrás también algo me hablaron de ¿eh? cómo s a c a n los cálculos. Bastante complejo. s Vamos a pedir ayuda. 1-1, Chile-México. Me h e olvidado. o c ó m o que perdimos la pasión por el fútbol, Correa?、Eh... Se me, a me, se me pasó. Me acaba de llegar por un Twitter y me dicen, oye, y, gol de Chile. Empató Chile. <risa> ¿Por qué? En la sub-25, que está jugando contra México.、Sí. Mm. Eh, gol. Gol de México a los tres minutos, pero no sé si el primer. Ando、ah, más perdido que los pollos nuevos, pero la cosa aquí es. Hubo、uh, gol. Gol de México y ahora gol de Chile. Eso. e s t á b mirando la formación, mira, esto es como raro. Qué cruel. ¿Qué querías decir, po?、No, nada,、no, nada,、no, nada.、No. Un、no, chiste、no, cruel.、No. e、no, s c u l p e ya, oye. No, mejor no, porque la gente anda muy sensible. Muy sensible. Sí, puede ser. Ya. Ya. Uy,、oh, llegamos la hora. ¿Dale? Sí,、eh, un tema y nos despedimos. Pero por supuesto. ¿Sí? ¿Con quién、sí, le gustaría ir? Vamos a ir con ella. Pasamos de una, de una morena a una rubia. A mí me encantan todas. Rubia、oh. morena. No no, no rubia, tienes que decirlo. Las madrigueñas. Ella me encanta. Aquí t e n m o a preguntar de gusto. Ella es j o s e p h Stone con este super duper love. ¿Te gusta ella? Mi hija lo canta muy bonito, ganó un concurso con ¿no? Expresión. Se lo creo. I knew that you were don Cristian Lobo, no vamos, pero volvemos. No se van a deshacer de nosotros. Mañana lo despertamos a las siete de la mañana. Usted sintonizar ciento cinco, uno punto y ahí vamos a estar dándole la hora, las condiciones del tiempo cuando se cumplan. Porque sigue saliendo que está lloviendo. No nos creen. a h Es、sí, Nosotros estamos equivocados. Mañana Lobo va a estar tirando agua arriba del gran hotel. Sí, va a ser la única forma de poner el caguaco n una manguera. ¿Ves ¿eh? que está lloviendo? Sí, está lloviendo. h Eh, eh Eh, lo importante es que. Eh, eh, ¿Tú estás p i d i e n d o que l l u e v a porque baje, aumente la demanda de Stockton?、Eh? No, no tiene, no tiene、ah, nada、eh. que ver. Ah, ya,、yeah, ok. Ah. Es una cosa íntima. Nos vemos mañana. Estuvo con nosotros、eh, Juan Pablo Angulo, como siempre, r e p o r t e a n d o en las calles. Estaba ahí en el centro cultural esperando el vino de honor. Cristian Correa en los controles, su servidor Cristian Lobo. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. No se olvide. Chao, chao.